La agenda es comunitaria, te podría decir, es la de siempre, pero se renueva permanentemente. Ahora tenemos en vista un taller que se va a estar realizando este sábado 30 de abril, un taller de escritura y de reflexión sobre la menstruación. Es, va a ser un taller desde cierta perspectiva de la diversidad y para hablar de ese taller es que estamos ya en contacto con María Belén Enrichi. quien va a estar dictando este, este taller. Hola Belén, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás Juan Pablo? Bien. Buenas tardes Buenas... para todos los oyentes. Gracias, Belén, por darnos un ratito de tu tiempo. Dije bien, vos vas a estar dictando, vas a estar compartiendo, charlando. ¿Cómo es un taller de escritura es. y de reflexión sobre la menstruación? ¿Cómo funciona? Así es. Bueno, eh, cuento un poquito. Eh, el taller, como bien dijiste, se va a estar eh, dando el sábado 30 en Cheje, Multiespacio Cultural, eh, a las 6 de la tarde. La, la, en realidad... ¿Eh? Un espacio amigo, espacio. Digo. Sí, sí, sí, sí, espacio muy hogareño, se podría decir. <ríe> eh, y bueno, es con inscripción, pero se puede caer también ahí, no, no hay problema. Eh, después, bueno, a lo último voy a pasar por ahí mis, mis datos para el contacto y demás. Pero bueno, bajamos a la temática, el tema de la menstruación, ¿no? Eh, un, un tema que tiene un montón de aristas, eh, desde lo social, cultural, económico, comunicacional, también. Eh, y que bueno que ha sido durante mucho tiempo un tema tabú, un tema del cual no se habla o queda relegado al espacio de la intimidad. Y bueno, la, digamos que la excusa de la escritura como arte, ¿no? como dejar una huella, digamos, eh, es, es lo, que, lo que transversaliza la, la movida del taller. Pero en realidad el eje es poder tensionar el tema de, de la menstruación y cómo el ciclo menstrual para las personas que menstruamos eh, está en realidad invisibilizado o por una cuestión de, de también de la, de, de, de, la, de la salud médica, ¿no? Eh, se, se ha puesto siempre como en, en un ejercicio de control, ¿no? Desde la medicalización hormonal. Eh, entonces, como el taller lo que, lo que intenta es buscar un poco... La, la conexión un poco más con lo natural ¿no? y como el, la conexión con el ciclo menstrual desde una forma más de seguimiento y de, de entender desde esta ciclicidad y proceso eh, que, que lo caracteriza, digamos, ¿no? Y que además caracteriza la vida de las niñas y mujeres durante un buen periodo de su vida, tiene mucho que ver con eh, lo saludable que sean también las vidas de las mujeres, sus relaciones y, el, y además este, la, la cuestión de la reproducción. ¿no? La menstruación es el marco eh, que prepara el cuerpo de la, de la mujer este, para una posible llegada del, de un embarazo y periódicamente las acerca a un mundo que Este, si le preguntás a los varones, Belén te diría que no tiene nada de maravilloso, que es medio escabroso y que no sé si alcanza con la palabra tabú. Hay quienes miran para el otro lado directamente cuando se escucha esa palabra. Sí, sí, ni hablar. Y más allá de eso, también el, el, desde la postura en la cual lo, lo entiendo, es que la menstruación es un proceso sexual y natural del cuerpo. Entonces, el, el comentar espacios donde se recupere y se intente un poco ir hacia el placer y el conectarse con la sexualidad desde un plano más consciente y amoroso, en, en términos también, eh, es, un poco, es un poco eso, ¿no? romper con esta cuestión de del que la menstruación sea una, una cuestión de que dale que pase nomás y, y, y dolorosa y sucia y bueno, obviamente desde un lugar de privilegio porque las personas que, que no tienen las mismas condiciones obviamente so, eh, son en calidad de higiene eh, muy, muy carentes, ¿no? Entonces eh, es eso, ¿no? También problematizar estas cuestiones que implican más allá de... de del ciclo menstrual, ¿no?, que atraviesa todos los planos. Por ejemplo, el acceso a eh, dispositivos y a soluciones este, periódicamente que no tengan costos, es, es una, una cuestión que ha venido creciendo, si se quiere, entre, el, entre las agendas y que se está discutiendo y se está planteando este, en distintos lugares de la Argentina. También hay... Este, ¿Cómo, ¿Cómo podría decir, Belén? Eh, mitos sobre la menstruación. Hay siempre sobre temas tabú. Sí. Se generan este, corrillos que no necesariamente tienen acervo científico o muchas veces son solamente un puñado de prejuicios. Estos eh, mitos, estas, sí, estos mitos sobre la menstruación, ¿son parte del taller, Belén? Sí, sí, sí, claramente. Eh, en realidad. Eh la idea es como poder aprender y desaprender, ¿no?, eh, Y en comunidad, en colectivo, y a partir de también de empoderar las experiencias individuales y poder aprender también de las otras colectivas, eh, como para justamente tensionar diferentes mitos, eh, problematizarlos, poder ver de qué forma hemos consumido, porque como dije, la menstruación es un tema que atraviesa un montón de aristas, entonces desde la cultura misma también hemos tenido ciertas percepciones sobre eso y que han permeado, obviamente, nuestras experiencias actuales. Entonces, eh, la idea es un poco eso también, eh, claramente, el, el, el, tensionar estos mitos, ver sobre qué bases se construyeron, el, el bueno, justamente, el que las investigaciones eh, no, no estén al torno de esto, justamente... Eh, da como consecuencia estas cuestiones de los tabúes, cuando no existe información, cuando no hay un, un sustento de decir, bueno, me apoyo sobre tal cosa, surgen estas cuestiones donde eh, se, van, se van poniendo en silencio ciertas, eh, ciertas voces y se va eh, fomentando, digamos, diferentes tabúes y, y cuestiones que, que, bueno, que son, la verdad, eh, eh, son ofensivas, digamos, para las personas menstruantes y han sido ofensivas. Por suerte ahora hay eh, toda una, una cuestión de recuperar esa cuestión y de hablar. Por eso la importancia de estos espacios, ¿no? Donde se, se, se fomente ¿no? el, el hablar de estas cosas y que sean visibles, porque durante mucho tiempo la verdad es que no se hablaba de esto ni se lo ponía a tensionar ni de nada. Muy bien, muy bien. Entonces viene la reflexión, viene la conversación, viene la discusión. Me imagino que por ahí seguramente... Hay quienes eh, piensan entre las personas menstruantes que todas las personas que menstruan lo atraviesan de la misma manera. Me imagino, Belén, que ese es uno de los primeros mitos a desmontar porque, por supuesto, cada individualidad puede tener sus propias particularidades, sobre todo en estos ciclos que tienen que ver con la naturaleza de nuestros cuerpos o en este caso de vuestros cuerpos María Belén, la verdad es que es sumamente interesante nos quedamos reflexionando, masticando esta cuestión este, y le vamos a pedir ahora sí a Belén, a María Belén Enrici que nos diga algunos datos de cómo acercarnos, de cómo ponernos en contacto para ser parte de este taller de escritura y reflexión sobre la menstruación, Belén Bueno, eh, pueden seguirme en las redes sociales, eh... Yo aparezco como Belén Enrici, o también tengo una, un usuario de Instagram donde publico eh, cuestiones específicas sobre estos temas, eh, vengo de, de la comunicación, y bueno, también eh, me dedico a, a investigar autogestivamente estos temas, por eso es que comparto por ahí, se llama Expansión Lunar. Eh, ¿Qué otro dato? Bueno, sábado 30 de abril a las 6 de la tarde, eh, con inscripción no se puede caer, eh, tiene un costo de 900 pesos, y en eh, Cheje, Irigoyen, 560, y bueno, dejo mi celular, 2954-21-2040, eh, y si no, bueno, por las redes sociales, que repito, Belén Enrici, una R y doble C, O expansión lunar todos juntos. Muy bien, lo cierto es que nos habíamos olvidado un poco de presentarte. Me había olvidado yo que te podía sí. haber presentado como estudiantes de comunicación y como activista, activista, ¿qué podríamos decir? ¿activista feminista y qué? ¿Sobre específico? Sí, eh, sí, sí. Desde, desde ya tener en cuenta que eh, me paro desde una postura de diversidad, por lo tanto. Eh, persona, hablamos de personas menstruantes, no solamente las mujeres Feminista, eh, activista menstrual Y bueno, estoy eh, desarrollando mi tesis también de, de grado Que trabajo con un colectivo que trabaja sobre la menstruación Y ha hecho eh, movidas en, en base a eso Así que eh, desde ahí es que eh, mi interés por esto Y bueno, desde una cuestión también de, de fomentar estos espacios Y, y poder hacerlo... Eh, nada más y nada más que en Cheje, que es un lindo espacio. Muy bien, así sea, entonces, está hecha la invitación, María Belén, te estamos muy agradecidas ¿eh? por este rato y esperamos que vas a tener suceso el sábado, entonces, en este taller que seguramente va a desasnar a varias. Gracias, Belén, y que tengas muy buen resto de la jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes, adiós. Hasta pronto, ahí va la taller.